Esto no es solamente una consecuencia de eh, del fin de una constituyente. Esto también tiene que ver con esto absurdo de creer que se puede establecer una norma y defenderla a los tiros. Esto no puede ser para la Argentina. La Argentina es un país que tiene que vivir pacíficamente y los argentinos entre todos tenemos que encontrar los mejores resultados para el futuro, pero no es ni a los tiros, ni es con represión que se puede llevar adelante estas cuestiones. Pedir la inmediata liberación de todos los compañeros y compañeros detenidos, eso es el PRO, que cese la represión, eso es el PRO, veíamos la, la foto, era una foto de la, la vuelta de los dinosaurios, ¿no? fueron parte del gobierno del 2001, que llevaron a la muerte de un montón de argentinos. Habíamos a la Burrich, habíamos a la Reta, faltaba Morales, iglesia Bueno, todos los que nos gobernaron hace más de 20 y pico años y que llevaron a muchísimos argentinos que fueron muertos en distintas movilizaciones. Por más que nos aprieten, por más que digan que van a hacer la reforma más rápido si llegan a ser gobierno, nosotros vamos a ser los primeros en salir a la calle